días atrás eh, habíamos abordado el tema vinculado a la decisión de la Junta Departamental de Maldonado el pasado eh, fin de año, el 30 de diciembre vinculado a todo lo que significa el plan de ordenamiento territorial de lagunas en el espacio que va desde la, la Laguna José Ignacio a la Laguna Garzón esto salió votado por los ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado y no votado por los ediles del Frente Amplio ...sobre el tema, ya en el inicio de la semana hemos hablado con el Edil Frente Amplista eh, Joaquín Carlos... ...quien expresaba los motivos por los cuales no estaban de acuerdo con esta iniciativa... ...y ahora queremos escuchar la otra voz, queremos escuchar eh, lo que significan los argumentos... ...que desde el Partido Nacional en este caso y básicamente de la Comisión de Medio Ambiente... Eh, se han estado evaluando y la conversación, la comunicación a partir de este momento es con quien es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente justamente de la Junta Departamental de Maldonado, Edil Carlos Estajano. ¿Cómo te va Carlos? Buen día, gracias por atendernos Hola Jorge, ¿cómo te va? Primero que nada, saludos a toda tu audiencia y a ti eh, que hace tiempo que no, no te veo La verdad Y, y bueno, eh, sí se ha votado digamos, una corrección uh -huh. del plan que se votó el 25 de marzo del 2014 uh -huh. por unanimidad de los ediles presentes en ese momento, ahí es donde el, el plan este nace, o sea, el plan de, de ordenamiento territorial entre lagunas, que tuvo audiencia previa y, y demás exigencias, nace el 25 de marzo del 2014. Ahora Está, qué estamos, ¿qué es estamos que hablando en tiempos del gobierno frente amplista. Exactamente uh -huh. gobierno eh, en tiempos del gobierno frente amplista y fíjate un año muy en el último año particular el último, el año, último año, año previo a las elecciones. Exactamente el último año. Entonces eh, este plan que ingresa el último año de gobierno frente amplista ingresa con un, una cantidad de errores, o, hubo errores, yo diría, que es la sobreposición de zonas. O sea, eh, quienes hicieron el plan, en ese momento no se dieron cuenta que había sobreposición de zonas. Entonces, por ejemplo, una zona que tenía una ordenanza determinada se sobreponía con otra, de otra ordenanza distinta. Entonces, vos tenés un, un padrón, en, en esa zona de litigio y, y, y entonces depende del técnico que te determine la zona donde estás porque en realidad tenés dos zonas si están sobrepuestas uh -huh. tenés dos ordenanzas distintas y ese fue uno de los problemas más grandes que tuvo este plan este plan que el 30 del 12 del 2022 se corrige porque hay que decir que es el mismo plan. No hemos cambiado el plan, sino todo lo contrario. Se corrigió el plan recién 10 años después. ¿Pero sabés por qué se corrigió? Porque este plan no se podía levantar en la web. Directamente al haber zonas sobrepuestas, eh, vos te informabas que tenías dos ordenanzas distintas y tenías dos posibilidades distintas. Entonces, Si tenés un técnico eh, que está eh, a favor tuyo, te va a elegir la ordenanza más beneficiosa para que hagas una construcción. Eso Ahora, se podría dar. Bien, Carlos, déjame hacerte una, una, una sí, consulta no, que me parece medular a esta altura. Primero... Eh, aclararles, recordarles a los oyentes que estamos hablando del de territorio que va desde Laguna de José Ignacio a Laguna sí, Garzón, entre la ruta y la rompiente de la ola. ¿Es así? Exactamente. Perfecto. Es el territorio que se conoce como territorio eh, entre lagunas. Entre lagunas, o sea, bien. Ahora... Eh, es el, Pero sí. en este, en, en, en, en, en este periodo de tiempo, esa. para mí lo fundamental, por, para, para ponerle un poco más de claridad al tema, es entre 2014 a, hasta la fecha, ¿con qué criterios se manejó la Dirección de, de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado para realizar autorizaciones de nuevas construcciones en esa franja de territorio? Bueno, eh, hubo un gran problema ahí, porque fíjate que si vos tenés dos criterios no podés tener... Eh, ¿Y entonces? Eh, una disposición entonces era a voluntad de lo que el técnico eh, suponía el, el técnico eh, de, de urbanismo de, de urbanismo suponía, y, por ejemplo en la parte de Ilicia capaz que había seis técnicos que opinaban que eso caía en una zona pero estaban otros seis que opinaban que estaban en otra entonces era según lo que el técnico de ahí opinara Porque no había forma de, de, de arreglar eso. O sea, si, si vos partís de un error contundente como es este, de sobreposición de zona, no le podés pedir a los técnicos que te digan que hay solo una zona. No, van a haber dos. Y van a elegir la zona que ellos, a su criterio, tengan. O sea, un gigantesco error. Uh -huh. Que no fue el único, ¿no? Que, que cometieron... Eh, eh, Eh, en este en estos momentos del de 2014 no hubieron otros errores eh, mucho mayores como el tema ambiental del cuidado de, de el agua que les costó directamente el gobierno departamental bien carlos otra cosa que mencionaba eh, carlos el otro día era Eh, la discrepancia del frente amplio en el en el cambio en lo que tiene que ver con, con los materiales a poder ser utilizados en la estructura sí Explicame bueno en, en el tema ese eh, vos te referís eh, a la parte de eh, pilotería, de, uso, pilotería digamos, de cemento el sí. uso de pilotes uh -huh. de, de cemento sí. o pilotes de madera sí ah, sí bueno en ahí se decía en el, eh, es muy técnico todo esto, o sea, se a, a hablaba en, en, en este plan, en forma eh, que pueden hablar los arquitectos, construcción liviana, con, bueno, que, que para algunos puede ser construcción en madera, para otros puede ser otros materiales livianos, uh -huh. pero está... Pero, eh, o sea, eh, es muy ambivalente esto. El tema es, eh, si yo te digo como ecologista, eh, ¿qué es mejor, pilotes de madera o pilotes de cemento? Hay ventajas de un lado y ventajas del otro. Si, eh, la madera es algo amigable con el medio ambiente, es eh, algo que se pueda remover más fácilmente. Tiene una huella ecológica menor que tal vez el cemento. Uh -huh. Pero, con respecto al cemento, eh, esas son las ventajas de la madera. Pero, la ¿las desventajas cuáles son? Que vos, para preservar la madera, necesitas poner otros elementos, pinturas, y de determinados tóxicos que para preservar ese material más indefenso con respecto al medio ambiente. El cemento no necesita nada de eso. O sea, el cemento eh, el, el problema que tiene el cemento es si vos vas a remover esos pilotes porque ahí tenés una que destruir la base, digamos. En el caso de la madera eh, antes lo que se hacía era enterrar esos pilotes a fuerza de martillos mecánicos y esos pilotes funcionaban como una forma de eh, de aguantar la construcción liviana de arriba. Ahora, en este momento, la pilotería esa que es de madera, muchas veces hay que ponerle abajo... Eh, cemento, o sea que en el tema de destrucción de, de esa duna esa misma sobre este sobre esta modificación hubo hubo opinión de, de de los vecinos de la zona hubo asambleas abiertas públicas donde se se trasladara la propuesta a la iniciativa en este caso del del partido nacional y se abordara el tema con los vecinos no o sea Eh, digo no, digo no di, se y se... no y no digo solamente sí. en esta en este momento en esta modificación sino en el inicio sí. desde el año 2000 eh, eh, perdón eh sí, 2014. O sea, eh, no no se hizo audiencia pública. Creo no que se hizo. por ahí va no se hizo una audiencia pública que tampoco era reglamentaria. Uh -huh. O sea, eh, esto es una modificación, una corrección de un plan, no es un plan nuevo. Si fuera un plan nuevo, vos tenías que tener una audiencia pública. Uh -huh. Pero como no es un plan nuevo, vos no podés, no, no tenés una audiencia pública. Podés tener una opinión de los vecinos, pero es el mismo plan. Esto tiene que tener muy claro la gente, que no es un plan nuevo. Es el mismo plan. El mismo plan que se votó el 25 de marzo del 2014. Que ahora se corrigió por los terribles errores que tenía... Y, o sea que, no es otro plan. Bien. Audiencia pública se da si vos ponés otro plan a consideración. Entonces sí, te llevo lo de audiencia pública. Porque si vos cambiás, por ejemplo, un material de un pilote, ¿cambió el plan? No, de ninguna manera. Si vos cambiás, eh, reemendás unos errores eh, del pasado, cambias el plan? No, el plan es el mismo. Tiene todos los ítems iguales que los anteriores. Tiene, por ejemplo, las mismas zonas protegidas, las mismas... Eh, cambian algunas ordenanzas, porque evidentemente el que tenía dos ordenanzas va a tener una. Eso cambia. Y, pero del punto de vista ambiental no hay eh, ningún cambio significativo en, este, en, en esta corrección que se hizo el plan ¿Por qué, ¿Por qué se votó esto durante el receso de la Junta Departamental en una extraordinaria el viernes 30 de diciembre? Bueno, eh, el tema ese se votaron varios expedientes. Ahí. Sí, 30 expedientes tengo entendido en total. Sí, uh -huh. se votaron varios expedientes porque había un atraso en la Junta uh -huh. en, el, en el tratamiento de estos temas. Por ejemplo, este expediente había dormido un año y medio, o sea sin tratamiento. Yo yo lo había tratado ya en el 2014. A nivel de comisión tampoco lo lo, lo abordaban ustedes allí en ambiente. ¿En A el ambiente? nivel de comisión se trató y de hecho hubieron comisiones que no lo trataron hasta eh, pocos días antes. Entonces eran expedientes que estaban parados porque la, la, eh, las comisiones no lo trataban y algunas comisiones, o sea, este expediente pasó por medio ambiente rápidamente y ya ya hace tiempo, ¿no? Pero y y bueno, son son cosas que pasan en la Junta Departamental, que a veces se demoran decisiones y van quedando expedientes, entonces hay gente que está esperando que que sus decisiones eh, son parte de sus ganancias, porque si no empiezan obras no no pueden eh, tener ganancias. Entonces es, eh, el intendente resolvió apurar todo este tipo de y hacer más eficiente el funcionamiento este de, de expedición de estos trámites bien en el en el en el tiempo en que esto pasó por allí por la eh, comisión de medio ambiente eh, hubo hubo discusión hubieron posiciones encontradas entre el frente amplio y el resto de los ediles eh, en lo que tiene que ver con la forma de, de procesar este estos eventuales cambios bueno eh, siempre hay discusiones o sea fíjate yo yo te digo Mi opinión particular, yo estoy en contra de, de toda construcción sobre pilotes, uh -huh. pero no solo de, de pilotes de cemento, sino de pilotes de madera. Sí. Yo creo que eso es una invasión a un medio ambiente y es una excusa para, para hacer una casa minimizando el, digamos, el deterioro ambiental, pero uh -huh. el deterioro ambiental es igual. Uh -huh vos estás minimizando el deterioro ambiental con pilotes, pero deterioro ambiental es distinto que no haya nada que esté la casa esta con pilotes. O Bien. sea, eso es irrefutable. O sea que en lo personal no estás de acuerdo que se de, de, que de ninguna manera se construya sobre la duna. Yo ¿Tengo no, que así? No, no estoy de acuerdo. ¿Tengo no, que entenderlo sí, así? No, exactamente, uh -huh. sí. Yo creo que las cosas hay, hay que prevenirlas mucho antes de los beneficios particulares que esas, esas condiciones tengan. Por ejemplo, evidentemente hay gente que tiene mucha plata y quiere, quiere construir en la orilla del mar, pero uh -huh. porque tenga mucha plata puede hacerlo. Y bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo creo que hay que prevenir todos los desastres que pueden ocasionar eso, Eh, en el tiempo, pero... ¿Y claro, en lo, Carlos, ¿y en, y en lo personal, ese, ese pensamiento, esa convicción tuya, ¿te genera cierta incomodidad al, al ser justamente el, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente? Y en parte, sí. O sea, me, me genera... Eh, la incomodidad mía es que veo que contra lo económico y va en contra de lo ambiental uh -huh. en forma prácticamente constante entonces eh, bueno una decisión en lo económico puede estar reñida en lo ambiental pero capaz que da más trabajo entonces tenés, tenés que empezar a, a valorar otras condiciones eh, pero eh, esto se ha dado siempre Por ejemplo, en el 2014, uno podía estar discrepancia con casas con pilotes, pero ¿y si hicieron? Uh -huh. ¿Y le vas a decir ahora que no se pueden hacer con pilotes? tiene que tirarlas abajo. Claro. Eh, entonces, eh, la variación en el material es algo mínimo, porque las casas están hechas, eh, estaban hechas en madera. Uh -huh. Que ahora se puedan hacer en un material que se extiende en el tiempo, bueno, tiene una huella ambiental mayor, pero es un distinto material. Por ejemplo, el día de mañana estos mismos pilotes lo hacen en un acero, es un material pesado, que es amigable con el medio ambiente porque no, no causa ningún deterioro ambiental, capaz que es mejor que la madera, en ese sentido como pilote. Pero, claro, es más caro. Uh -huh. Entonces ahí tenés que valorar, ponderar otras cosas. Siempre está lo económico, lo ambiental, está siempre uno a otro compitiendo entre sí. claro eh, Y la, las cosas, eh, yo creo que hay que mirarlas a, a más largo plazo. Eh, en el caso este, esta variación de pilotos de pilotes de cemento no tiene ningún tipo de variación ambiental diferente. ¿Sabes cuándo puede ser diferente? Si hay si hay un aumento, por ejemplo, en en el en el nivel de agua sí. del mar, ¿La altura? Y vos tengas que sí. tirar una casa de esas, claro. ahí te va a costar más caro que eliminar una de pilotes de madera uh -huh. pero en la, la parte ambiental la, la, las dos están muy parejas. Carlos, quiero agradecerte esta esta interesante charla y deserte un año bueno. feliz año 2023, muy amable Bueno, Jorge, un saludo a ti y a toda tu audiencia, fue un gusto hablar contigo. Lo mismo para nosotros hasta pronto. Bárbaro. La hasta conversación bien. era con el Edil del Partido Nacional Carlos Estajano, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental de Maldonado, lo escuchaste aquí en frecuencia abierta.